Saludos compañeros de Farco. Con cirugías suspendidas, turnos programados para agosto, falta de insumos básicos y sanciones disciplinarias, los médicos riojanos vuelven hoy al paro. Será durante todo el día, retomando la medida la semana que viene. El reclamo es por aumento salarial, falta de insumos, precarización laboral y en contra de una resolución ministerial que establece que el personal hospitalario deberá trabajar 8 horas en vez de 6, como establecen leyes nacionales.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 Estas acciones solo llegan a eso y, de de la salud siente para atrás. El gobernador de la provincia tituló al paro como extorsivo y anunció sanciones más duras. Los médicos riojanos obtuvieron un aumento del 15%, que consideran insuficiente y muy por debajo de provincias como Catamarca, con un 30%. Además, para Agüero, los índices sanitarios locales son cada vez más alarmantes. De de la salud siente para atrás. Eh,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 la mortalidad más alta, los índices de, de morte infantil altos. Bueno, en general la salud pública está por el piso. Lo que comenzó como un conflicto sindical común ha revelado un diagnóstico alarmante sobre el sistema de salud, poniendo en el ojo de la tormenta la discusión sobre la política pública al respecto. Para Informativo Farco, reportó Martín de la Fuente desde Radio La Bocona.